FM Moreno 90.1 Estación de radio Usted está a punto de ser decepcionado. No es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 6 de junio 21.06, una vez más desde la cocina de FM Moreno 90.1, otra vez al aire Radio Gourmet. Esta noche tenemos un invitado especial, tenemos un programa bastante desordenado, se nos ha perdido un operador, si alguien sabe del paradero por favor... Fíjense que el operador tiene una pulsera donde dice es alérgico A y abajo de todo, en caso de encontrarlo perdido, devolver a saber 81, que es la dirección de la radio. También se nos ha perdido el señor Víctor Castro en el camino, que salió a buscar parte de los ingredientes de la receta del día de hoy y no ha vuelto. Así que si alguien lo encuentra, él también tiene una pulserita donde dice la dirección de la radio y en caso de que se pierda, lo traen acá. Eh, vamos a tener... Hoy, como les decía, un invitado especial eh, que es el señor. Lo presento yo. Se presenta él. Ah, oh, perdón. Mira, yo no, no te voy a presentar de movida pero te voy a contar, Pablo, que tenemos un, un mensaje del señor Mariano Castro que dice que se quedó sin NAFTA. No sabemos que le a dónde se habrá quedado sin NAFTA, pero dice que está que está en camino. Lo esperamos entonces al señor Mariano Castro. Eh, y me preguntan ¿ya, ya tenemos ofrecimientos de operadores Impresionante ¿Vos tenés más a quedarte un ratito hasta que vuelva Víctor? Gracias a, a Cecilia Que ya nos acaba de mandar un, un mensaje Como oyente que se ofrece a, a operar Gracias a Ceci Está, está Víctor por acá dando vueltas En cualquier momento hacemos el reemplazo Y lo dejamos a Santiago Rossi Que amablemente se ha quedado Y todas estas cosas pasan eh, en la cocina de FM Moreno, que no es un lugar demasiado ordenado. FM Moreno sí es un lugar ordenado, la cocina no. Estamos tratando de cocinar, estamos tratando de tener a, a, un, a un amigo de visita y lo hemos recibido con un desorden terrible. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Lo presentamos con nombre, apellido y número de documento, solamente el nombre de apellido. Pablo Merletti, señores, esta noche con nosotros, señoras, señoritas y niños también. Vamos a tenerlo hoy de, de invitado especial y ha tenido la delicadeza, Pablo, de, de traernos la musiquita que a él le gusta. Y en esta esta última semana nos hemos encontrado eh, y charlábamos acerca de, de, de, esta, de esta cuestión de la música... Entonces decidimos poner hoy de cortinas una selección de musiquita de Brasil, que es algo que a mí me, me, me parece maravilloso, a mí me gusta muchísimo, ya ya lo saben, y que Pablo está, está descubriendo, se está metiendo, se está encontrando con, con toda, esta, toda esta cosa. Así que tenemos por suerte eh, el regalo de Pablo que nos ha traído la música que él, eh, que él escucha y, y que tiene así de, de, de canuto, podríamos decir, sí. ahí guardadita. Pablo, vamos a... ¿Qué te parece si me contás un, un poquito para el arranque cuánto hace que estás tocando? Eh, sí. Eh, haciendo música hace un montón, ya. De, de, como 12 años, por ahí. Una, ¿Cuántos años tenés? 26. Mirá, 27 un, dentro de muy poquito. Es un número, prácticamente sí. la mitad de la vida. Sí. Impresionante. Sí, pero bueno... Eh, Arranqué tocando rock and roll y punk, lo cual todavía me gusta mucho, pero tuve varios años de tocar en formato así rockero de banda. Y ahora como estoy haciendo algo bastante distinto, por lo menos bueno, lo que hablábamos recién antes de entrar, tocar solo con la guitarra eh, implica otro, otra, digamos, otra manera de concebir eh, las canciones, el, el estar ahí tocando en vivo, las grabaciones, todo. Y haciendo eso estoy hace menos, cinco años más o menos. Que también es un tiempo. Sí, un que tiempito, son, no, sí, sí, es un tiempo. Sí, sí. Es otra, es otra es la mucho. apuesta, ¿no? Salir, salir de pecho, yo, yo lo vivo desde, por ahí, desde, desde atrás de, de mi instrumento. Uno se encuentra así como protegido por una cantidad de tambores y de platos y de cosas que mm. uno se siente a reparo. Salir de pecho así con la guitarra a <risa> cantar, hay que ser un valiente. Estas eh, cosas yo y cara dura yo también, la, ¿no? Las eh, reconozco porque la verdad que. Tienen, tiene un grado de valentía En el que se anima a salir En esas condiciones Recién me decías eh, Me decías que Que hace mucho que venís tocando Y que tuviste una etapa de punk y de rock mm, Sí ¿Cómo fue, ¿Cómo fue Cambiando eso? ¿Cómo fuiste descubriendo? Viste que, o sea Esto de, de, de los cambios que uno vive con respecto a la música es casi como una receta de cocina. Mm. Arranca con, con, con sí. las cosas de base, yo creo que la mayoría arrancamos tocando rock mm. y algún derivado. Sí. O sea, y de ahí, sí. viste, cada uno va, va encontrando los condimentos y va encontrando los, los aderezos que le va poniendo a su a claro. su receta. ¿Cómo fue cambiando eso? Y en realidad fue cambiando un poco. Bueno, arranqué tocando punk así. Ramones. básicamente tuve varios años de de escuchar así disfrutar mucho los ramones a pleno y bueno se Pistol y otras bandas así del palo y en realidad un amigo un amigo me presenta bueno ya estaba con otras inquietudes yo no no solo desde lo musical sino también desde lo desde lo poético o desde las letras digamos eh, digamos que un amigo me presenta un tema así un tema de Silvio en el estéreo del auto me acuerdo que me puso ojalá de del disco en vivo que grabó sí. acá en el 84 en, sí. en, ahí en obras que está justamente con el cuarteto su viste y me dice mira escuchaste loco que escucha a mi vieja viste me pone el tema ahí y bueno a mí me me me me, enc me encantó ese, esa armonía que hacen ahí y bueno el tema la letra todo eso fue un poco El, el encontrarme con Silvio, si bien, bueno, también mi viejo escuchó toda la vida tango, entonces me interesaba el tango también bastante, y, y se escuchaba un poco también de folclore en casa, y como que me interesaba, pero no, no tenía idea que iba a terminar tocando algo más parecido al, al folclore, digamos, o a la trova que al rock. Yo iba a ser un rockero toda la vida. Y, de hecho lo sigo siendo en, en, en buena medida. Viste, en el fondo uno todavía sí. tiene esa cosita de... Sí, hay, de querer roquear algunas sí, cosas sí algunas cosas sí está bueno este pero sí básicamente eso y también bueno el justo me agarró de ese cambio me agarró el dos mil uno y también el ajite del dos mil uno al dos mil dos también me hizo ver un montón de cosas digamos sentir que me movilizaba yo como como como persona incerto dentro de de una sociedad, de un barrio particular, en libertad, viste donde estaban pasando un montón de cosas, con el club de trueque, con las movidas en la calle y, y demás. Entonces, también eso me hizo un poco considerar a ver qué era lo que estaba cantando. Y, y descubrir a Silvio también tuvo que ver con eso, ¿no? con, con la búsqueda desde, desde las letras, de, de tratar de, de, de decir un poco más de lo que estaba diciendo antes. Es esta cosa de, de que uno se va, se va, se va haciendo... cada vez más permeable a, a lo que pasa afuera sí. llega un momento en, en el que por ahí uno, uno está muy metido en, en, en lo que tiene pensado, en cómo lo piensa y le da mucha vuelta a lo que está a lo que está laburando y llega un momento por ahí en que las cosas afuera no no nunca dejan de afectarte mm. nunca dejan de estar cerca no, no. Y, y en el momento en que empiezan a, a, a llegar más adentro esas cosas es Es tremendo cómo van, cómo se van gestionando los cambios. Sí. Es impresionante. Y en mi caso se dio de esa manera porque no, no digo que el rock o el punk, al contrario, no tienen un montón, un montón de bandas, de intérpretes diversos de todos lados, tienen un montón de contenido social y de inquietudes. En mi caso se dio que bueno, justo encontrarme con Silvio, y con, con Atahualpa y demás me, me, me obsesioné la guitarra criolla, por ejemplo, así claro. dije quiero esto. Y se vio, bueno, todo junto en ese momento Pero sigo roqueando Es tremendo, sí ¿Vos sabés que yo me quedaba pensando en, en algo que una vez eh, Estábamos escuchando con, con mi hermano, ¿no? Con quien comparto así horas y horas de escuchar música Y estábamos escuchando estábamos escuchando una canción de Atahualpa Y el negro se da vuelta y me dice Uh, es re punk este tipo Sí hmm. Tenía que ver con, con esto de, sí. de, de, de lo que estaba diciendo, ¿no? Cómo, sí. cómo estaba tocado, sí. no, no, sino con la dureza de lo que, de lo que él observaba y cómo lo decía. Sí. O sea, Uy, uh, qué loco. Sí, Atagualpa sí. con cresta, no, pero sí, es, es, es tremendamente duro. Sí. Es impresionante. Tenemos un par de mensajes ya. Nos manda saludos Cecilia. Eh, mirá, nos sugiere de Lenine un tema que se llama Atirador. Eh, me perdí, no puedo leer el mensaje y, y cambiarlo Sí, ahí está, el mensaje de Cesi dice Que quiere escuchar a Tirador, de Lenine Y bueno, nos manda saludos y un abrazo grande para Pablo Por otro lado el señor Mariano Castro Que acaba de llegar tras un traspié con la, el combustible fósil de la moto Otro traspié con los señores de Verde En la ruta 23 y el acceso este eh, Hay una confabulación para que este señor no llegara hoy Pero los venció, lo ha logrado, ha llegado hasta la radio No sabemos si alguien lo trajo debido a la, a la pulserita con la dirección de la radio O, o solamente porque es una persona que se y, y le da para adelante ¿no más? También nos mandó un mensaje el señor Mariano Castro, nuestro operador que te mando un saludo grande, acaba de llegar, <risa> pero te mando un saludo grande, dice que le gusta mucho, le gusta mucho la música Gracias. que haces. Así que, ¿qué te parece si, si arrancamos escuchando? Hoy, para hoy, trajiste una, una selección de, de, de temas de, mm. de gente que es allegada a vos, de gente que, que tenés ahí cerquita de, de, mm. de, de los sí. afectos, podríamos decir. El primer tema habíamos charlado hace un ratito, y iba a ser de, de Nicolás Trigo. Sí. que quién es Nicolás Trigo Nico Trigo bueno es un un amigo un trovador también de Merlo que, que se está se está empezando a armar también así como, como guitarrista, guitarrero y cantor al mismo tiempo un loco que viene también del palo del rock y con el que empezamos a hacer cosas hace un tiempito juntos y bueno hace muy poquito grabó un disco en su casa eh, un disco que le puso de nombre casero y en este disco grabó un tema eh, dedicado a su abuelo que es el que, el que bueno el que vamos a escuchar que es te doy mi voz que bueno quería compartirlo aparte que forma parte de la última semana de lo que estuve escuchando Nico Excelente, y, y aparte que lo quiero un montón así que... excelente vamos a escuchar entonces a Nicolás Trigo del disco Casero haciendo Te doy mi voz y volvemos en un ratito con Pablo Merletti Ya está el señor Víctor Castro también en la dirección de la cocina, el señor Mariano Castro en los controles y mirando de lejos a ver que no nos prendamos fuego con las hornallas. Escuchamos a Nicolás Trigo y volvemos en unos minutos. Miles de noches que no te reconozco Cientos de lunas Que no te escuché. Cuantos trucos que no me enseñaste. Incontables sueños que no te conté. Dicen que eras terco, más aún malevo. leía a un tipo. tu compañerismo al nombrarte Dijeron que el veneno se hizo dentro Me creí una vez escucharte hablarme No hay recuerdos Te doy mi voz hundida en el tiempo Con tu tango, como un abrazo, tus ojos en la pared Siento que en la oportunidad, tu socialismo en la sangre llegó Salteando la barrera física, tu herencia se escurre en este mi parecer recortes y fotografía, con las pocas películas que vi, con alguna historia resumida, con eso y poco más te conocí. Poco supe siempre de tu vida Nada estuve cerca de tu abrazo ¿Qué sabré siquiera si en tu vida ¿Cuál será el triunfo de aquel balazo?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 Estás escuchando Radio Gourmet. FM Moreno 90.1 Tu estación de placer 59 segundos, 21 a 24, dice el reloj de la radio. Ya estamos casi yéndonos a la tanda. En un ratito vamos a aprovechar este tiempo que tenemos. Nos llegó otro mensaje más de León aclarando que el que quiere escuchar Lenine es León, que León tiene 6 años. León, te debemos tirador de Lenine. Te vamos a poner un cachito de cortina, oye, sair que es el temita que estamos escuchando de fondo. Del disco, ¿de qué disco es? Del acústico de Lenine Sí, es, es del acústico Donde toca la batería el señor Pantico Rocha Un amigo qué, qué, qué lindo decir que Pantico Rocha es amigo Pablo, charlábamos recién eh, sobre, sobre los procesos De, de, de cómo, cómo uno va, va mudando La forma Y va puliendo por ahí El, el contenido eh, ¿Cómo...? Cómo fuiste encarando el, el, el cambio, porque es es todo un cambio escribir una escribir un, un rock a, a encarar por ahí el, la trova que tiene tiene otras intenciones tiene tiene otro otro manejo por ahí el tema de, de la escritura sí. es un sí eh, en realidad un poco desde la inconsciencia también no no sí absolutamente eh. En muchos aspectos también lo sigo manejando de esa manera. Eh, digamos que, bueno, eh, empezar también a, a tener otras lecturas, empezar a, a leer a algunos poetas importantes, digamos, gente que, eh, digamos que comprometida con, con las palabras de alguna manera, así que buscaba la, la mejor forma de decir las cosas y demás, me hizo, bueno. tratar de hacerlo también, no digo que lo haya conseguido ¿por porque es un trabajo este, que supongo que va a llevar toda la vida, digamos afilar a en la forma de decir las cosas y, pero sí empezar a tener otras lecturas más sí. que otras, empezar a tener lecturas porque antes no tenía lectura Mira. es como que no, hasta pasada la adolescencia estaba un poco en, en, en otras cosas, bueno momentos hermosos también, pero pero me detuve un poco a, a leer y a juntarme también con gente que tenía un montón de cosas interesantes, experiencias de vida y, y trabajos importantes desde la música, la literatura y demás, hicieron que bueno me, me esfuerce a partir de ahí como para escribir cosas, por lo menos que me conformen más y o que se acerque más a lo que quería, a lo que quiero decir. No, es ir encontrando, ir encontrando la voz. propia dentro de, de, de todo un lenguaje claro. que ya existe sí. el, el lenguaje ya está dado están las herramientas ahí y uno tiene que ir empujando es? para conseguir esa voz propia eso, eso es lo difícil vos lo la voz propia que es, es, es, claro ese es, es, es, es un todo tema. un camino sí. es, es fantástico es fantástico tener la posibilidad de, de ir buscando las herramientas uh -huh. vamos a darles los teléfonos para comunicarse con nosotros que el señor víctor castro me hace señas afuera que no los dije Ya pasaron 27 minutos y no dije ni una sola vez los teléfonos. Los teléfonos son el 466 59 o el 4666559 6559 o por mensaje de texto al 1561540359. Nos acaba de llegar otro mensaje de Mariano, que no es Mariano Castro, que está... lo perdí, lo perdí al mensaje... acá está... Mariano está escuchando desde la casa Mientras prepara Qué grosso, está preparando un guiso de lenteja. Mariano, vamos para allá Terminamos el programa y vamos para allá Urgente Nosotros no sé si vamos a tener hoy nuestra sección de cocina completa No sé si vamos a pasar la, la receta del día de hoy Me parece que le vamos a robar tiempo a la receta Y a, y a la recomendación del vino para seguir charlando con Pablo Pablo, ¿tenés ganas de que escuchemos un, un tema más antes de irnos a la tanda? Dale, dale Y, y volvemos y seguimos charlando le vamos a deber a la gente hoy la receta, que les cuento para que se queden con las ganas, hoy teníamos preparada la receta para las humitas y teníamos recomendado un vino de Mendoza, pero tranquilamente puede suceder en otro momento ¿qué tenés ganas de escuchar de los temas que trajiste? Eh, bueno, estaría bueno Entre Sueños Entre Sueños, que es una canción eh, del dúo Faguás González que, que es un dúo muy nuevito está tocando ahora de, de folclore podríamos decir, pero bueno folclore es tanto que no sé, mm. a <risa> veces no es nada pero es un guitarrista y un, y un loco que toca vientos andinos eh, Iván González que, que bueno, toca La Quena, eh, Flauta de Pan Siku y demás, y esta canción es, es de, de Pablo Faguás, que es el segundo o el primero, integrante del dúo Dúo Faguaz González, mm. Entre Sueños Una canción que le compuso a su hijo Pablo cuando nació, que es bien bonita. ¿sí? Lo escuchamos entonces y volvemos después de la tanda con el señor Pablo Merletti. FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribiros a micrófonoabierto. gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. De lunes a viernes de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En Duplex con FM Vida 96.1. Arrive ahora. El panorama informativo sonar más completo con Eduardo Pierce. Arribe ahora. Aquí por FM Moreno 90.1. Para informarte, nunca, nunca tarde. es tarde. Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta. extensa deuda que usted menciona eh, yo eh, soy de lenguajes prácticos eh, quiero decir con esto que si un chico de un año dos años, dos años y medio necesita aproximadamente seis pañales diarios eso cuesta 235 pesos no sé si contesta su pregunta porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas nunca es tarde lunes a viernes de 14 a 16 por tu estación de información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 Oyente, Ahora, hacete socio. Estás escuchando Radio Gourmet por FM Moreno noventa Tu estación de placer. 37, mientras hago ruido con un plato le vamos a contar a la gente acabamos de decidir en una reunión de producción no pasar la receta de las humitas el día de hoy hemos decidido también suspender la recomendación del vino así que va a quedar cerrada la cava el día de hoy nuestra sugerencia para la cena es que hagan una picada con lo que encuentren del mediodía o con lo que encuentren en la heladera que llamen al delivery está... <risa> Está también la sugerencia del señor Mariano Castro, que dice los restos grandes, que son los restos que, que pueden encontrar en la heladera. Vamos a seguir charlando con, con Pablo Merletti. Recién mientras escuchábamos la introducción de María Rita y el quinteto en branco y preto, eh, Pablo decía, suena es muy complejo como, como suena. Y es, es raro la música de Brasil lo que tiene es esto de que es necesario bailarla. Es necesario bailarlo para tocar y es increíble cómo, cómo los, los músicos también eh, lo, lo manejan con el cuerpo, o sea, lo, lo, lo expresan con el cuerpo, expresan con el cuerpo lo que está sucediendo con, con la música. Pablo, ¿cómo fue el. el eh, a ver, el primer toque que hiciste, el primer show que dijiste, bueno, estoy plantado, sí, está decidido, estoy plantado dentro de la trova. Y me largo, así, solo, de pecho con, con la viola. ¿Cómo, cómo fue ese, ese primer show? y eh, Ese día fue ahí en, en Padua, en la Cámara de Comercio. Me acuerdo, te invitaron a una fiesta. Y fue raro. Toqué muchos tangos, por ejemplo. Eso ya es algo raro. Porque no, no soy de tocar muchos tangos, salvo cuando voy a, a visitar a los viejos que te contaba hoy. Que recién sí. vengo de allá de, de hacer un poco de tango con una... unas personas allá, en Capital. Y ese día toqué muchos tangos. ¡Qué groso! <ríe> y, es el, el... y estuvo estuvo bueno, pero... Qué sé yo, nervio, ahora no, no me acuerdo tanto. Me acuerdo, sí que había, era una suerte de Kermés, entonces había como, como cierto contexto que, que hacía muy positivo, eh, por lo menos para mis nervios, el debut. Porque había mucha gente que estaba... Este, tirando latitas, otro que estaban claro. comiendo un chori, y bueno, y Merletti tocaba en un costadito. y Entonces estuvo bueno en ese sentido, no fue algo... Después sí tuvo mis momentos así más de de, de, de que la gente iba a verme a mí. Bueno, y el momento así de mayor tensión cuando dijiste Ah, bueno, esta gente me vino a ver a mí, sí, eso... tengo que salir. Y, sí. y ahora tengo que salir a tocar. Sí, ¿Cuándo eso. fue? Y los primeros, supongo que los primeros... Pequeños recitales en Jerivá Un lugar Un bolichito que sigue estando un Pau Con nombre de Aminowán, ahí, Cerquita de la estación Que ahora tiene un un matiz así bien rockero Y en ese momento también Pero hacían cosas de Gente que tocaba en vivo y demás Y bueno, estuve tocando ahí Y los primeros recitales fueron ahí Un lugar muy pequeño Donde entran 15 personas, 20 personas Y, y bueno, ahí me curtí bastante Estuve como unos meses largos tocando ahí Fin bueno. de semana por medio Y, y bueno, sí está. Hacía muchos covers también, ¿no? Hacía muchas de Silvio Y tocaba pocas canciones mías Y las canciones, Creo... a ver Las canciones de otro que vas eligiendo mm. ¿Cuáles son los que tenés así de, de, de cabecera? Que vos decís no, sí, sí, Necesito volver a una canción de... Claro Y en, por lo general Como... ocurre una situación con con el trovador Silvio, con Silvio Rodríguez ocurre que me gusta mucho y seguramente en esto de buscar una voz propia que hablábamos, este eh, inconscientemente lo he imitado de alguna manera en algún momento nunca llegué a hacer un tributo ni nada de eso, Bien. pero sí como que al día de hoy todavía hay gente que me dice Silvio ¿Viste? Y, y son cosas raras Que las entiendo y aparte que siempre vienen con buena leche. Sí. Obviamente, ¿no? Mm. Aparte es un lujazo para mí que me digan eso. Pero estoy buscando un poco mi voz propia también hace un tiempo. Y entonces muchas veces, a veces, viste, surge el. ¡Canta, ojalá! Yeah. <risa> y bueno, a mí, ojalá es una canción que me encanta. Es una canción. Una letra increíble, una armonía hermosa y demás. Pero. Pero la canté de mucho también. Y entonces a veces como que decís, bueno, la canto o no la canto. Es eso. También si la gente la quiere, bueno, cantémosla. Bien, bien. Pero bien. es como que igualmente estoy hace un tiempo en un momento de tratando de cantar solamente canciones mías, no por nada, sino porque eh, tengo ganas de, de, de hacer mis canciones, de, de defenderlas, de, de, de contar qué es lo que me está pasando, digamos, que cantar mis canciones tiene que ver con eso, con lo que nos está pasando, o mi visión de lo que nos está pasando y demás. Y entonces a veces es como que no encuentro un lugar para hacer canciones de otro también. Mm. Como que siento que, que, como estoy armando últimamente los recitales o, o, o estos momentos de show así, eh, corta bastante eh, el hilo de lo que quiero desarrollar. Claro. ¿No? Ya Cantar es, una canción, sobre es, todo canciones antiguas, tal vez me interesan mucho más can canciones modernas de otros trovadores... y demás, pero cantar ojalá o viste qué sé yo, samba por vos de Alfredito que son aparte que son increíbles. ¿no? Sí, no, no, ni hablar. Son temas uno, increíbles. Esas, esas canciones no se cuestionan, ¿viste? Uno no, ya claro, sabe que son geniales. Claro, no tiene que ver pero con cuestionar eso, muchas sino muchas veces no no no cierran dentro de lo que uno está tratando sí. de contar en, en, en todo el contexto. Sí, tal cual. Yo ya de repente eh, que paseabas en el repertorio desde el desde el patagónico Aristimuño hasta hasta Silvio Eh, ¿qué, ¿qué otro qué otro compositor tenés así que guardado ahí cerca de los afectos que vos digas, bueno, sí. de, esta, de este tipo siempre, me está haciendo falta hacer una canción y de este tipo Atahualpa decir sí, el primero que te diría que, que me parece algo tan profundo y hermoso desde lo musical lo, lo poético, la simpleza que tiene el, el loco para escribir sus canciones y atahualpa es uno de ellos. Y Citarrosa también. Citarrosa también me, me interesa mucho el, el poeta y, y el músico y la persona también. Como conocí un guitarrista Vicente Correa que como bueno, que hoy vamos a. si nos da el tiempo vamos a pasar un tema de de, de de una banda que está tocando un tema de Vicente Correa, que es un guitarrista uruguayo que ha tocado con Citarrosa y él me ha contado muchas historias y. Este, que hacen que bueno que me interese más la obra de Citarosa y la persona y es, esos son tal vez así mi top qué loco no <risa> son son tipos que que tienen una coherencia enorme entre entre lo que dicen cuando cantan y, y la vida que llevan la vida que llevaron ¿no? sí es sí el... eso me interesa o que es es muy arduo eso es sí. muy arduo está sí. estamos tan tan plagados tan atiborrados de de, de mm. cuestiones de pose Eh, que claro estos tipos despuntan y, y no es o sea Cita Rosa no tiene un par de años uh -huh. tiene una pila de tiempo igual que Atahualpa y tiene esta cosa de, de, de claro son tipos que han sido absolutamente coherentes entonces sí. uno le, le llama la atención esa esa coherencia y uno trata de acercarse viste muchas muchas veces decir bueno está bien o sea esto es lo que yo quiero decir claro. y, y respetarlo y llevarlo adelante y sostenerlo Y defenderlo, sobre uh -huh. todo. Muchas veces parece parece raro no Sosten defender una idea desde, desde una canción. Uh -huh. Pero es, es capaz una de las maneras más puras y más despojadas de defender sí. algo. Que sí. no es otra, sí. otra cuestión que la manifestación de, de, de lo afectivo eh, de una manera totalmente despojada de otras cosas. Uh -huh. ¿Qué te parece uh -huh. si, si escuchamos una canción más Dale. y... Y después, ¿te parece? ¿Tenés ganas de tocar una voz? Sí, sí. Dale, sí, bueno, dale. ¿Qué tenés parece. ganas de, de que escuchemos ahora? Eh, bueno, podemos escuchar Pedazo de mí, que bueno vos vas a decir bien cómo, cuál es el título original, mm. que no es Pedazo de mí, sino... Bajo el, el, el bocadito de queso, es <risas> Pedazo Jimim, del Exacto. señor Chico Buarque, Chico Buarque de Holanda, uno de los compositores más, más prolíficos de la música de Brasil. Uno de los poetas más delicados de la música de Brasil Que ha sabido tener su costado de periodista Su costado de, de trovador Su costado de, de casi fotógrafo de, de, del cotidiano de, de, de Brasil Mientras lo escuchamos de fondo haciendo a él mismo Haciendo cotidiano y vos se no entiende nada con Caetano Veloso Vamos ahora sí a escucharlo a él haciendo pedazo Jimmy Afastada de mim Leva o teu olhar Que a saudade é o pior tormento É pior do que o esquecimento É pior do que se Pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve. atracar no cais o pedaço de mim a metade arrancada de mim leva o teu que a saudade é o revés de um parto a saudade é filho que já morreu o pedaço de mim a metade amputada de mim leva o que há de ti que a saudade dói lá já assim escuchando Radio Gourmet Por FM Moreno 90.1 Tu estación de placer Y una 51 de este lunes 6 de junio. Ya dije la hora, ya dije qué día es. ¿Qué hacemos, Mariano? ¿Qué hacemos? Tienes razón. El señor Mariano Castro me dice que podremos escucharlo a, a Pablo cantando en vivo. ¿Te animás, Pablo, en serio? Sí. ¿Sí? ¿Estás entero? Buenísimo. Recién escuchábamos en la cortina a los tribalistas. A Marisa Monti, Carliños Brown y Arnaldo Antunes. Tres niños también de, de Brasil que se juntaron... Para desmitificar esto de que las grandes figuras tienen celo una de otras Tres grosos, podríamos decir, de la música de Brasil Que se juntaron e hicieron un trío tremendo eh, El tema se llama Ya sea enamorar del de disco en vivo de Tribalistas Esta no es la versión en vivo, estoy mintiendo Pero no importa, ustedes no digan nada La gente se dio cuenta también, pero tampoco va a decir nada Vamos a agradecerle a... a, a, a me acabo de olvidar A Cristian que nos mandó un mensaje eh, que dice algo así como que le parece fantástico que no pasemos la receta si podemos seguir charlando con Pablo y te mando un abrazo grande. Tenemos también un mensaje de Valeria que quiere saber cuándo toca Pablo. ¿Cuándo toca Pablo Merletti? Eh, este domingo justamente vamos a, en el bosquecito. Que, que es la casa de, de Nico Trigo eh, este trovador que escuchamos hace un ratito vamos a hacer una, una movida a la tarde domingo 12 a las 3 de la tarde vamos a estar en el bosquecito tocando con Rodrigo Sánchez y Nico Trigo que es, son dos cantautores de, de acá de Los Pagos del Oeste y también va a haber feria abierta de, de productos artesanales de, de diseño independiente es decir, aquel que quiera vender eh, alguna de las cosas que hace Y, y Feria del el Trueque también Bueno, vamos a hacer un agite lindo ahí A partir de las 3 de la tarde En la calle San Antonio Ahí está, ¿cómo llegamos? <ríe> sí, en San Antonio 475 Que esto es Lago del Bosque Donde comienza el barrio del Lago del Bosque Ahí en el Monumento a la Madre Que está sobre, sobre la ruta 5, ¿no? Ahora es ruta 5 Antes de llegar, viniendo de Moreno hacia Merlo Antes de llegar a, al paso a nivel de Córdoba Unas 5 cuadras Donde sale calle San Antonio a la izquierda el recorrido 2 en el recorrido 2 de Ajá. de la, la empresa monopólica. Ajá. Y bueno, ahí vamos a estar tocando. Y Así después, de... si no, ¿en qué otro momento te pueden escuchar? Y el 9 de julio vamos a cantar en el transformador de Aedo Bien. con Alejandra Rabinovich, que es una oh, mirá, hace Una, un no una trovadora amiga también, que estamos ensayando algunas cosas juntos para cantar y y bueno, el 9 de julio en el tranfo Y el 17 de... y El señor Víctor Castro me hace señas desde afuera que no me olvide, pero yo tengo memoria frágil. El 17 de junio es... El 17 de junio en el Churqui, a partir de las... No, no sabemos todavía, pero lo vamos a estar anunciando. Calculamos que a partir de la medianoche, o a partir de las 10, a partir de las 22, el 17 de junio en el Churqui, Jolí y Marcos Paz. Perfecto, ahí estamos. ¿Qué hacemos, Pablo? Bueno... Vamos, voy a tocar una canción que se llama Con la Palabra en la Mirada, que es casi una chacarera, si no fuera por dos compasitos ahí que la largué en el estribillo, <risa> pero tenía que decirlo y no podía. Este, que es una, una canción escrita a, a un amigo, un amigo un amigo de la infancia que me reencontré después de un desencuentro de algunos años, este, hace un tiempito y, y que, con el cual compartimos un montón de cosas. Un montón de sueños, un montón de, de ilusiones Y sobre todo el, el amor por la música eh, Y por la poesía Con Nacho, que bueno, se fue en, en un viaje aventurero este, Por Latinoamérica en bicicleta Y en un día de extrañarlo, así después de un año y pico De, de no verlo, surgió esta canción Que se llama Con la palabra en la mirada Yo tengo un hermano que se fue saltando cercos, medaleando por los valles, por la sierra, en los desiertos. Va en su humanidad, va descansando en cada pueblo, de la América mayúscula que grita en su silencio. Y que se burla de los aeropuertos Con la piedra del sol la ruta que lo empuja a su encuentro Donde habrá lugar en que se unan las personas Negro, querido, la libertad es camino Y la revolución en la conciencia tu destino con la palabra en la mirada con la voluntad del fuego y la serenidad del agua quien pueda sembrar una semilla en pleno infierno quien conozca una verdad que se la cante al mundo entero la guitarra, ando anhelando su regreso, a escuchar bellas historias del que viaja con un sueño, donde habrá lugar en que se unan las personas, Nero, querido. la paz es el camino, en la revolución, en la conciencia tu destino. Qué bonito, muy bueno. Muchas gracias. Me encantó, me encantó. Gracias, muchas gracias. Quiero y pensaba mientras mientras te escuchaba lo que charlábamos antes de esto de, de, de poder poner en palabras todo lo que lo que uno siente, las cosas que a uno le van pasando. La verdad que lo tal está absolutamente logrado, o sea, está absolutamente <risa> logrado gracias. esto de, de extrañar y y poder decirle a un amigo cuánto uno lo quiere. Está absolutamente logrado y es una de las cosas más, más, más simples que puede hacer uno desde atrás del instrumento. Somos la única especie de hacer de tripa corazón, a veces porque el corazón no nos alcanza y hace falta más lugar. Pablo, queda abierta la puerta de la cocina de FM Moreno, queda abierta la puerta de Radio Gourmet para cuando quieras venirte a, a pasar música, a tocar o simplemente a... A tomar un vinito y, y compartir un rato con nosotros. De afuera me hace diseño el señor Víctor Castro si tenemos a tocar un, un minuto más. ¿Tenemos un minuto más? ¿Sí? ¿Un minuto más? Paisa, ¿usted qué dice? ¿Un minuto más? ¿Estamos? Está Álvaro de Ruido Rebelde que nos da el hay okay también. ¿Qué hacemos? Dale. ¿Una cortita? ¿Así? y sí. ¿Nos vamos? Dale. Buenas noches, pásenlo bien, nos escuchamos el próximo lunes y nos vamos escuchando a Pablo Merletti una vez más. Mm. de piel y de ilusión, con rebelde locura. Sus ojos son, quienes dicen mejor, su adorable postura. ¿Quién es el cruel, rodeado ingrato ser, nos negó de tus ojos? Al disparar, a un hombre mató a más, Corazones humildes Te fuiste a andar Con tu versión Sincera del amor Has rodado los cielos Sin intención Tu mito se encargó Tendioso siendo un hombre se fue andar te quiero ver de viejo y arrugado cultivando lo cierto recuérdame tu mano de calor que no olvidaré seguir Otras voces Que pensamos distinto Que, pensamos distinto, que opinamos diferentes diferente. Voces que se encuentran Se respiran Se contemplan Se tantean Se, se juntan, juntan Se estrangulan Se apetecen en Voces que desmayan Voces que desmayan Reviven Resplandecen Se buscan Se, se sueldan Y se entregan FM Moreno 90.1 Estación de Resistencia Thank you.